La Glorieta con Rosmarie Alonso. cuatro minutos pasan de las nueve y media de la mañana y como han podido comprobar en nuestro relato de noticias hemos dedicado una parte para hacer balances ha cerrado 2023 y han sido muchas las cifras que han llegado unas cifras que detrás de ellas hay mucho trabajo hay también a veces mucho esfuerzo para mejorar la economía local y uno de los indicadores que más nos preocupa y nos ocupa es el empleo el trabajo es la principal preocupación para cualquier familia de esta ciudad quieren llegar a final de mes y quieren tanto para ellos como para sus hijos un trabajo digno y siempre nos fijamos en cómo está el mercado laboral por eso es importante los datos del paro los hemos conocido esta semana como ha cerrado 2023 y estos datos el paro en diciembre bajó ligeramente en 50 personas solo eh, se nos queda poco si tenemos en cuenta que diciembre está la campaña navideña y el sector servicios con el comercio podría haber generado más empleo más empleo de lo que generó y no parece que eh, arrojase cifras más positivas de las esperadas el sector que sí tuvo un comportamiento muy bueno en el último mes fue el de la industria. Pero queremos eh, trasladarnos y dar una visión global de lo que ha sido el paro en 2023 y para ello hemos invitado a los representantes de los trabajadores y hoy ha podido venir la secretaria o marcal de Comisiones Obreras, Carmen Palomar, a quien saludamos. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Bien, pues primero, antes que nada, antes de hablar del paro, De, en Elche vamos a hablar de la huelga de Iberia porque hemos sabido que son ocho vuelos los cancelados en el aeropuerto de la Altez y que hoy mismo el director corporativo de Iberia estaba llamando un poco más, más o menos irresponsables a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras por convocar una huelga que no se puede explicar la de Hamlin, y que lo único que está causando es un grave perjuicio, o ha causado un grave perjuicio, para miles de personas que tenían que regresar después de la operación eh, vacaciones de Navidad. Eh, Carmen, ¿por qué esta huelga? A ver, bueno, pues eh, en principio la, la opinión de, del director general, pues bueno, es una opinión respetable, pero bueno, para los sindicatos, llegar al momento de convocar una huelga no es algo sencillo, es algo meditado, es algo que que se ha pasado por un proceso de negociación donde desde la parte sindical, desde la parte social entendemos que no se han dado los mimbres para poder llegar a un acuerdo, porque principalmente no había ningún tipo de, de propuesta. Entonces, eh, lo que reivindican estos trabajadores, que en total son en torno a unos 8.000, pues es mantener sus condiciones de, de trabajo y que pues eh, los vaivenes que hay en, en las empresas que que se quedan con las concesiones pues que, que den estabilidad a la plantilla. Y también hay que decir que que bueno, que que estas huelgas como se consideran servicios esenciales por los servicios mínimos están en torno a un 90%. Yeah. Por lo tanto, la afectación no es tanto, ¿no? De hecho, hay una concentración ahora a las 12 del mediodía a la cual asistiremos, pero que que claro, está principalmente la gente está está trabajando, o sea, asistirán los que no están, los que pueden ejercer su derecho a huelga y, pues, todos los compañeros y compañeras de, de los sectores que están alrededor de, de eso. ¿no? Entonces, bueno, esperemos que, que se llegue a un acuerdo, pero sí que sí que es verdad que estos servicios Eh, como muchos otros tantos en, en muchas ocasiones se van precarizando y, y claro, la gente ya uh -huh. pues tiene que, que optar por... De ahí por, que la incidencia vuelta. sea tan baja que los sí. servicios mínimos sean tan altos y la incidencia uh -huh. sea de un 17% Bueno, pues en la protesta que es a las 12 del mediodía supongo que será en el aeropuerto, en el, en el aeropuerto? mismo en la terminal de sí, llegadas sí. o salidas Sí, donde ahí. normalmente se hacen ese, si uh -huh. no recuerdo más, en la de salidas claro. Allí, uh -huh. si nos podrán explicar un poco más esas condiciones laborales uh -huh. si se subrogan, yo creo que se subrogan, ¿no? Eh, de pues de concesión en concesión. Claro, la, la dificultad es esa que no se tiene claro. Entonces ante yeah. la ante la dificultad, pues claro, se ha convocado, está convocado también uso también es convocante sí. de esta movilización y por lo tanto, bueno, pues ahí est ahí estamos, porque claro, si sales a la calle no es porque no es porque quieras no. está claro. Son, Sí, pero. Si convocas una huelga. Eh, no, desde luego, pero ha sido durante el fin de semana de Reyes el más sí, importante. Sí, sabéis que, que anteriormente se habían convocado unos sí. días antes. Entonces sí. eh, se medió y entonces se vio que, bueno, pues lo iban a dejar para negociar. Pero luego en la mesa de negociación no había ningún tipo de propuesta. Y entonces, ante eso, ¿qué hacen claro. los trabajadores? Pues. Bien, pues eh, el, año, el año lo hemos comenzado con esta huelga, que sí ha afectado a algunos vuelos del aeropuerto de Elche, pero ¿cómo hemos cerrado 2023? ¿Podemos hablar de que el empleo en Elche se está creando sí. eh, y se está creando bien? Sí. A ver, en, en líneas generales, eh, la, los datos de todo el 2023 han sido datos positivos en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social... Eh, tenemos cifras récord de, de afiliación de trabajadores y trabajadoras a la Seguridad Social, ha descendido el desempleo, la contratación. Hemos dado un vuelco desde la aprobación de la reforma laboral y su puesta en, en marcha, que fue en torno a pues, los primeros meses del 2022. Eh, en abril ya era cuando ya se iba notando más. Entonces, hemos, hay una, un dato muy significativo ¿no? que que recordamos los sindicatos y es que antes la contratación indefinida estaba en torno al 10%, o sea, la contratación de cada mes estaba en torno al 9-11% y ahora estamos en un 45%, ¿no? Entonces, es un cambio muy significativo, o sea, la contratación que se genera es más contratación indefinida. También, por otra parte, claro, hay menos contratos, como comentabas hace un momento. ¿Por qué menos contratos? Porque la gente, si ya está indefinida pues ya no, ya no entra y sale tanto de del mercado laboral, ¿no? ya tiene una fijeza. ¿No? Entonces, son datos positivos que, pues bueno, muchos mucha gente nos decía que eso no podía ser, que, que tanta, que esa manera de contratar indefinida no, no iba a, a ser positiva para el mercado laboral, pues se han equivocado, ¿no? igual que la subida del salario mínimo interprofesional también era el fin del mundo pues resulta que no que la subida del salario mínimo interprofesional primero que es una manera de dignificar el trabajo de muchísimas personas que no que no tienen un un, un convenio y también para decir bueno a partir de el salario mínimo interprofesional todo tiene que ir a, hacia arriba no y eso pues ha sido positivo. Nos deja entonces el titular de una contratación indefin indefinida que va en aumento, uh -huh. de un salario mínimo interprofesional que también creció en 2023, pero ¿cómo crecieron el resto de salarios en los convenios? Pues en torno al esta, el, los salarios este año han estado en torno al 4 y al 5%, porque claro, como la, hombre, según, según sectores, según porque esto es muy variopinto. Claro. eso sí que es verdad, pero claro, la inflación está donde está y los precios todo ha subido eso lo hemos notado toda la ciudadanía hemos notado que cuando vamos a comprar por pues nos cuesta todo en torno a un 30% más no y ha subido todo ha subido la luz a pesar de, de de las cosas que se han puesto en marcha por parte del gobierno pero todo ha subido un montón y por lo tanto los salarios tendríamos que también tenían que subir y de cara a este año evidentemente también tiene que no podemos perder poder adquisitivo no tanto en el salario mínimo de profesional Que, por cierto, tienen reunión el lunes los agentes sociales con la ministra y con, con la patronal para tratar de llegar a un acuerdo en el salario mínimo interprofesional. Y a partir de ahí, pues eso, seguir negociando convenios que no perdamos poder adquisitivo, porque... ¿Qué proponen ustedes los sindicatos? ¿Qué salario mínimo es el que, qué incremento, qué subida es la que proponen? A ver, nosotros eh, el, tenemos el marco que es el, el acuerdo de negociación colectiva, que es a nivel estatal, y que lo que marca era un, si no era un 4, un 4 y un 3% para cada año. O sea, que estaríamos uh -huh. en torno a eso. Si hay si hay posibilidad, eso es, uh -huh. digamos que es un mínimo, si hay posibilidad de, de negociar eh, una subida mejor, pues... Uh -huh. pues estupendo y luego junto con la subida salarial pues claro siempre hay otras medidas como pueda ser la rebaja de, de los días de trabajo, o sea la, la, jornada, la jornada laboral, laboral. Claro, que eso van también. a negociarla a partir del lunes con el gobierno eso se negocia más en los, convenio. en los convenios colectivos, claro en cada convenio colectivo, luego todas las medidas de conciliación que se tienen que ir adaptando de las distintas legislaciones que se han puesto en marcha en materia de de conciliación de la vida laboral y familiar todo eso hay que ir desarrollando estamos en unos años de bueno, mucho desarrollo. Eh, sí, la verdad es que estamos mezclando cosas bien, sí. esto es lo que vamos a, lo que van ustedes a pelear en 2024 sí. pero m, vayamos a las cifras de 2023 porque ya sí. tenemos varios titulares, también el de sí. la subida salarial que ha estado en torno al 4 y 5% en Elche sí. eh, la contratación indefinida que ha subido eh, de forma considerable, sí. ya están los contratos en un 45% indefinidos uh -huh. y qué más nos dicen las cifras la contratación temporal eh, que han visto ustedes cuál es la evolución de los contratos a tiempo parcial cuál es en el aquí es cierto que respecto a, a otras mm, comarcas a otras a todo en, en, en el entorno de la comunidad valenciana la contratación a tiempo parcial es superior Eh, entonces, ahí yo lo decía en el comunicado. Que eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje eh, de, te, de tiempo aquí parcial estamos tenemos? Estamos en torno al, al 40 y… Pues te lo digo enseguidica. A ver, eh, la jornada parcial en Elche estamos en torno al 53%, frente a la jornada completa al 46. Es un dato desde nuestro punto de vista elevado y sobre todo porque hay que analizar si realmente esa contratación a tiempo parcial es realmente así. Lo que no tenemos el dato es si el tiempo parcial es un 80%, un 50%, ese dato tan desagregado no lo tenemos, ¿no? Entonces, claro, Es, es difícil, pero lo que nosotros en ocasiones eh, tenemos consultas y viene gente al sindicato es pues, que están contratados a tiempo parcial, pero trabajan a tiempo completo. Entonces, eh, ahí es donde tenemos que estar vigilantes para que esa, esa trampa de, de poder contratar a tiempo parcial, pero que luego la gente trabaja a tiempo completo, pues que no se lleve a cabo. ¿no? Y eso pues es denunciable y que la gente tiene que saberlo que así no no se puede trabajar no porque claro ahí hay varios varios peligros tú estás trabajando tu tu jornada en el contrato pone que es de de 9 a una pero resulta que también trabajas por la tarde si tienes un accidente de trabajo por la tarde todas son cosas que pueden venir eh, pues eso pueden venir problemas por pues, relacionados con no hacer las cosas bien y aparte si estás trabajando pues tienes que estar dado de alta todas las horas que trabajes cómo lo vais a controlar pues principalmente nosotros lo controlamos mmm, teniendo rep representantes de los trabajadores en las empresas uh -huh. y luego con la inspección de de trabajo allí donde hay una irregularidad pues hay que denunciar la de inspección de trabajo la inspección de trabajo también hace hace visitas de manera digamos normalizada donde donde bueno pues va detectando uh -huh. pues en los distintos sectores que se da estos casos pues Las situaciones, las situaciones que hay. ¿Cómo ha funcionado el servicio de las inspecciones en 2023 en Elche Bueno, a ver, nosotros eh, venimos ya desde hace muchísimo tiempo eh, pidiendo que haya más refuerzo de la inspección de trabajo, porque re, yo lo comparo a veces con, por ejemplo, otro tipo de, de inspecciones o de inspecciones de hacienda, uh -huh. de la policía, o sea, tenemos policías que los vemos por, por todos los barrios, ¿no?, uh -huh. en, la, en las ciudades. Pero, en cambio, la inspección de trabajo está siempre... Eh, bajo mínimo, ¿no? Entonces hay mucha mucho volumen nuestra nuestra provincia, la provincia de Alicante es una una provincia que que tiene mucho volumen de de pequeñas empresas, de medianas empresas y que requieren, pues eso, que haya una vigilancia y más con toda la cantidad De, ...de legislación que se ha hecho en, de un tiempo hasta parte. Y volvemos a las cifras, el, el, hemos visto también eh, que ese tiempo parcial se abusa más aquí que en el resto de comarcas, Bien, de sí. localidades de otras comarcas. Sí. Y en cuanto a los sectores, los sectores que más empleo generaron en 2023, los de mejor comportamiento, ¿cuáles fueron? A ver, el sector servicios se ha convertido desde hace mucho tiempo, pese a ser esta ciudad una ciudad pues, industrial, zapatera, etcétera. El sector servicios es el que más tirá del, del empleo, De hecho. En torno al 68% de la contratación es en el sector en el sector servicios y, y el resto, pues ya se va se va mmm, repartiendo entre otras no luego el sector industrial sobre todo en este en este mes también ha sido muy positivo la la, la contratación y, y bueno y luego ya le sigue la industria perdón le sigue la agricultura y la construcción y también hay un dato en este en este mes que ha disminuido la contratación de los que no han tenido empleo anterior que es, uh -huh. normalmente son gente joven que no ha no ha tenido empleo anterior entonces ahí hay un, un, algo positivo también ha sido positivo el dato de la contratación de, de mujeres el desempleo ha bajado en mujeres uh -huh. sobre todo en nuestra en nuestro en el bybina lopo y ha sido pues ha sido positivo bueno en torno también al sector servicios y al sector industrial Pues qué qué qué tasas tenemos de paro. Elche en en estos momentos en qué tasas pues tenemos? Tenemos eh 19470 personas que están en, en el en el desempleo. Y esto y esto qué supone? ¿Qué tasa de desocupación es la que supone? Menos que en 2022? Sí, tenemos menos menos claro en torno a el el dato global son En torno a 1.600 personas menos que en el 2022 de desempleados. O sea, el desempleo ha bajado la te todos los meses. Creo que hubo algún mes que subió eh, alguna cifra, pero siempre pues suele coincidir con campañas cuando termina la campaña de verano. Uh -huh. suele ser, pero ahora... Pues eso, la tendencia, por ejemplo, de, de este mes es que pues eso ha descendido el desempleo. Y si nos retrotraemos a años anteriores donde el paro tenía 35.000 personas desempleadas apuntadas a las listas del LABORA, ¿cómo cuál es la tendencia en Elche? En pues la sí. tasa de paro. Pues la tendencia la verdad es que es muy positivo y así te, te puedo dar así algunos datos desde del 2017. Mira, de respecto al 2017 se bajaron en 6.488, en el 2018 4.700, en el 2019 4.100, en el 2020 9.500 menos. O sea que los datos eh, son bastante positivos. En el 2021… 4.200. Y en el 2022, 1.575. Pero, claro, viene también eh, por eso, por el tema de la, de la contratación. Al haber contratación más estable, ya no hay tanta salida y entrada de gente, ¿no? Y los datos globales, pues el, el paro está por debajo mmm, uh -huh. vamos de hace muchísimos años es el mejor dato, ¿no? ¿Y quiénes son esos desempleados eh, que todavía están en esas listas? 19470. ¿Son muy, cuál cuál es el el perfil pues, de ese parado en Elche? Pues mira, eh, princip bueno, principalmente eh, parados mayores de 44 años es es el volumen más más grande, más ...que más dificultades tiene para, para encontrar trabajo... ...también históricamente las mujeres eh, estamos en torno a más de un 60% las que no tienen trabajo frente a un 40 siempre está 38 62 por de, de hombres que no tienen trabajo frente a las mujeres que somos más del 60 no entonces esos son los dos colectivos luego el colectivo de de jóvenes de me, de menores de 25 está claro que también es también es elevado eso también es también es cierto sí el paro eh, juvenil el en cuanto paro, lo pues, está estaríamos situando en el che, muy bueno, por por encima del resto mm. El paro juvenil en Elche está en, tenemos parados, 1.064 parados en Elche, de hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, de mayores de 44, claro, es que tenemos casi sesenta 1.064. 1.064, ¿De, ¿de qué de, población juvenil estamos de hablando? De menos de 25. Sí, pero ah, eh, pero para, para sacar la tasa necesito la población de jóvenes. Ah, vale. Vale. No la tenéis. No, vale, ese dato vale, no, lo, vale, no lo tengo. Vale, o sea, son 1.064. 1.064 jóvenes. Claro, aquí estamos hablando de la gente que está apuntada al desempleo, porque claro. eso es importante, que la gente se apunte al desempleo, porque si no, no queda reflejado en la, en la lista. Puede quedar como población activa en otro uh -huh. de, los, de las estadísticas que sacamos. Pero te decía, por ejemplo, que el dato de mayores de 44 años, claro, es que son casi 12.000 personas las que están en el desempleo, en nuestra en nuestra en Elche yeah. y 6460 el tramo de 25 a 44, ¿no? Entonces, pues eso, hay un, hay una un, un dato importante y de larga duración, esos 12000 personas de mayores de 44 años, estamos hablando de un paro de desempleados de larga duración. De larga duración es, suelen estar en torno a al 50%. Vale, de esos 19000 el sí. 50 mm. me están... son son parados de larga duración. Bien, pues mm. después de estas cifras no hay tiempo para más. ¿A mm. qué conclusión llegáis? Desde comisiones sobre. Bueno, pues a ver, hacer una valoración por una parte positiva de, pues eso, de la puesta en marcha de la reforma laboral desde el principio del 2022 y que se ha ido notando mes a mes. Eh, pues eso, mmm, no somos autocomplacientes porque sigue habiendo más de 19.000 personas en el cheque que no tienen trabajo y por lo tanto hay que seguir poniendo en marcha pues mmm, actuaciones por parte de la administración a nivel autonómico, a nivel estatal y a nivel local para, para paliar pues, estos datos del paro que siguen siendo eh, elevados y ver que cómo podemos ayudar a las personas a encontrar un empleo en, en nuestra ciudad. Yo creo que ese sería el mensaje, pues eso, que, el, que la administración no baje la guardia a pese a los datos positivos y que se siga trabajando para crear más empleo y mejor. Efectivamente, es lo que necesita una ciudad si quiere prosperidad. Pues Aquí. se lo pedimos a los Reyes Magos. Es un <ríe> Carmen. Muchas gracias. A ti. La Glorieta con Rosmaría Alonso.